¿Qué es lo que hay combo, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, bueno, todo el mundo, bro, porque si me pongo a mencionar los países aquí nunca terminado. ¿no? Todo el mundo escuchándonos a través de www.altoraya la letra calibre.net o a través de mi MySpace que es myspace.com/alto la letra k Libre, ya tú sabes, pasando Desde aquí, desde la Florida Hacia Puerto Rico con el 787 Ya tú sabes, alguien que ha representado la vieja escuela Y sigue representando la nueva, ya tú sabes Como pasado, presente y futuro Se lo pudiera decir a esta persona Siempre ha estado con nosotros y con ustedes Mi gente, Michael man ya tú sabes, el de Michael y Manuel Michael, que es la que hay? Arriba, arriba, majestad, Michael, soportado Otra vez de la casa Ya tú sabes, aquí representando un Traje con los Real, gracias Bueno, y aquí estamos para enseñarle a los children qué ¿sí es lo que hay. Ua. Oye, ya tú sabes, Mike. oye, Michael, eso que está corriendo por ahí, ya tú sabes, lo hemos visto en tu Facebook, lo, lo hemos visto también en tu MySpace pasado, presente y futuro. Cuéntame, háblame de eso. O sea, sí, mira, bueno, pues estamos trabajando mucho más, verdad, la verdad, ahora como todo el mundo sabe, que nosotros somos trabajando mucho, mucho, mucho, mucho, pero demasiado. Hoy día estamos sonando temas en Europa, estoy sonando en Chile, estoy por Colombia, estoy por México, bueno, sin nombre de, de sitios que en verdad, en verdad les agradezco, ¿no? Y como personas como tú, que si no fuera por ustedes, que nos suenan y nos dan el cariño que nos merecemos, pues esto no sucedería. Y estoy muy contento, papi, porque la gente está Y, de, y lo que no pasa es que están aprendiendo, como, como te digo ahorita, enseñándole a los chifres lo que es la verdadera escuela, desplazado presente y futuro. ¿Por qué? Pues porque yo soy el futuro del género, porque dicen que está decayendo y esto, que está cansado, yo entiendo ya, de, de, de la mochila, de las cosas, cosas que no se pueden bailar en la discoteca. Muchos dijeron que han llamado mira chico chicos, la gente no quiere bailar la tema, porque pues, este amor, ¿me entiende Y la gente no puede bailar un modelo bien agresivamente para en la vida a los que saben hacer música a poderlo no... ¿Ese es, así? ese es así, ese es así Michael, este, verdad, ya que tú tocaste el tema, ¿a qué se debe la ruptura de Michael y Manuel, verdad? Para toda esa gente que no sepa, para toda esa gente que se están enterando ahora mismito de que Michael y Manuel ya no existe como dúo, ¿a qué se debió la ruptura de Michael y Manuel? Pues mira, este, yo pienso que, que, que, que en parte fue bien, ¿Por, ¿por qué te digo eso? Porque ahora mismo Manuel está que mixtape y está haciendo su carrera también él está por allá por, por los Estados Unidos que pudo hace tiempo ya y está pues, abriendo más fuerte, pues, para allá y yo por mi parte como, como tú viste y yo haciendo mi música y yo quiero en esto como con más y, y yo creo que, que nos ha venido bien no te creas nos han llamado mucha gente para pues, para contratarnos ¿verdad? como digo y, y resulta tanto como antes que o sea, no hay que ahora mismo pues no estamos trabajando pero en un futuro no muy lejano yo sé que las cosas se van a poner bien tú sabes como pasó como decía desde que se separaron mi racinerismo se separaron sus dietas se separaron tú se sabes o sea, las cosas le van bien uno, uno pues tiene que seguir hacia adelante ¿no? y evolucionar y pienso que pues nos ha ido bien a cada uno saben, ya saben, a ustedes saben, este, Michael y Manuel están separados, pero cualquier persona, cualquier empresario que hace show, que quisiera pues, llevar a Michael y Manuel al país que sea, a la discoteca que sea, pues ya ustedes saben que ellos están disponibles a llegarle como Michael y Manuel, como el dúo, aunque ya no sea dúo. Pero Michael, ¿a dónde se pueden comunicar para contrataciones? Seguro que sí, pueden comunicar al 69774. Espérate, espérate, Eso. el área cobo, el área cobo, porque acuérdate que mucha gente que está acá afuera. Ah. Sí, sí, sí. 787, 787, 589, 70, 4. Ven acá, ¿por qué esta canción? Esta canción, ¿verdad? Porque esta canción la vamos a presentar hoy, aunque ya la tenemos desde hace tiempo, ya en. en, en en programación aquí en Alto el Radio Show. Pero porque esta canción viene a ser ahora un remix para la chica que le gusta el sex que te hiciste, ¿verdad? Con, con, con, con tu expareja con Manuel viene Dálmata a hacer este remix contigo. ¿Cómo es que sucede esto? Pues mira, este, esta canción surge de una expone yo la canté como quien dice preventino eh, que fue la canción duro como si no I don't know what Gracias a Dios, todo el mundo le ha gustado Y eso es un pico y ¿no? De, de, de lo que estoy preparando Porque vienen muchas sorpresas en el equipo Que estoy preparando con Joel Tanto con Margie, el de Rambe Tanto con Yomo, tanto con Franco El Dorila, pues, o sea, vienen muchas sorpresas Y mucho gusto de la gente nos espera Wow, bueno, eh, ese es así Porque ni yo tampoco, y nosotros que hablamos Casi siempre, y yo tampoco, pues verdad Pues me quedo sorprendido ah. al tú decirme esto Este Michael, o sea Lo que tú estás hablando, que si... Eh, Este, que si Franco, que si fulano de tal, que si esto y si lo otro, está hablado o ya es que ya se metieron al estudio a grabar? Pues mira, hay muchos de los temas que te dije que ya están hechos. Y, sí. y hay otros que están en, o sea, están en la. ya están hablados, pero hay que sentarnos a, a en el estudio a prepararlo. Pero ya está la idea, tanto también con dengo también Vaya, sigue todavía con diridir y con, diri diri, con, con, con, con goguito o este porque verdad que ya al tú hacer esta canción con, con dálmata pues ya tú sabes que tú pasas pues entonces a hacer música con dj nelson con todo el estudio de, de nelson sigue con goguito está trabajando con nelson que es lo que hay eso sí, es pues, así bombera este yo hago colaboraciones con, con el que quiera trabajar conmigo, porque tú sabes que nosotros no estamos le leyendo la... No okay. Le damos las gracias, mil millones de bendiciones para ti, ya tú sabes, y, y para toda tu Buena carrera, bien. porque ya tú sabes, desde, desde casi desde el 90, wow, desde el 92, 91. Desde 19, 90, como los que la montan y ponen tu culo como el... No, de verdad y, y, y verdad gracias a un dj joel gracias a un dj eric gracias a un dj negro eh, <risa> ya tú sabes pues salió salió lo que es hoy en día pues nada más y nada menos que michael superstar este con el difunto blanco ya tú sabes como se llamaba antes el trío del sex junto a manuel así que ah, sí. esperemos que, que, que nada que tu carrera ahora como solista pues te vaya igual como en el tiempo de antes o mucho mejor y presenta por aquí esta canción ya tú sabes con el dálmata para la chica que le gusta el sexo en alto calibre por favor